¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andás toda la audiencia? Bueno, acá estamos. Contanos vos cómo están en la cooperativa, eh, cómo asisten a este momento sociopolítico, económico, el impacto en el incremento de las tarifas, cómo se vive en la población. Bueno, mira esto como lo vive cualquier ciudadano de a pie, no es cierto, obviamente, eh, preocupados, eh, en parte angustiados, no es cierto, porque bueno el aumento de, de, de tarifas, por ahora en el servicio eléctrico, pero que se va a extender seguramente también en el servicio de gas natural, obviamente impacta en la economía del hogar, sobre todo de aquellos que menos ingresos tienen, eh, impacta negativamente porque es un aumento más que tenemos de, de aumentos ¿no es cierto? de la economía, la canasta básica, combustible, prepaga el que lo tiene, bueno, en fin, todos sabemos la realidad, eh, cómo nos está golpeando. ¿Alcanzan desde la cooperativa a explicar al, a la población de Rolón que es una decisión que los excede que no, no es algo que se les ocurra a ustedes Sí, en realidad la gente ya venía preparándose la gente se informa y ya venía escuchando que, que subía no es cierto la energía lo que bueno por ahí algunos no pensaban que iba a ser en en esa, en esa escala eh, y teniendo en cuenta que por ahora solamente se ha trasladado a lo que es comercio industria las pymes el sector agropecuario, todavía no se ha impactado de lleno, digamos, en el consumo residencial. Cuando eso ocurra, seguramente va a ser mucho más notorio y va a ser mucho más complejo para la gente hacer frente a la factura de energía. Pero bueno, la gente ya estaba sabiendo que esto pasaba y bueno, lo que uno ve es medio una una resignación generalizada que hay sobre sobre ese, ese aumento. Sobre todo en el comercio, ¿no es cierto?, o las asociaciones civiles, que es donde realmente ha impactado más, El comercio de última, en alguna forma, va a trasladar eso o lo va a descontar de su margen de rentabilidad o lo va a trasladar a precio. Las asoci asociaciones civiles, los clubes de barrio, centros de jubilados, bibliotecas, que no tienen forma de, de afrontar esos aumentos, digamos, porque no, no, no, no tienen actividades lucrativas, son actividades que se brindan a la sociedad, por supuesto que son la, lo que lo malo están sintiendo. Ustedes seguramente sabrán, hemos tenido clubes en La Pampa, yo formo parte de un club parte de una biblioteca que el aumentos ha sido realmente grandes para esos segmentos y son sectores que no pueden no pueden trasladarlo de ninguna manera y con lo cual se complica la del el día a día de, de esas instituciones uh -huh. y, y esa situación cómo está siendo afrontada bueno sabemos que el gobierno provincial y las cooperativas han llegado a una especie de, de acuerdo que no se sabe tampoco cuánto pueden seguir sacando de sus propios bolsillos para que la tarifa no tenga el impacto que tendría si si no participar el Estado y la FEPANCO de eso. Digo, ¿cómo ves que va a seguir esto? Y en parte el gobierno nos había comunicado que no había que no había trasladado el, el, el 100%, digamos, claro. el aumento del costo a compra mayorista, lo cual, bueno, por supuesto, es una medida que hay que, que saludar y aplaudir. Eh, y la verdad que hay que destacarlo porque en estos momentos donde el gobernador está diciendo todos los días que la coparticipación está bajando... A, a cifra de, de, de dos dígitos del 30 del orden del 30% mensual, que cae la recaudación por la baja de actividad, que el Estado provincial sigue haciendo ese esfuerzo, la verdad que es, es loable y destacable. El, el tema es, como bien decís vos, hasta qué punto la finanza uh -huh. del gobierno provincial, en el marco que tiene de, de complejidad general de la situación, va a poder hacer frente y va a, en algún momento eso se a trasladar al usuario, bueno, y bueno obviamente en las cooperativas lo tendremos que trasladar también a los asociados. Eh, en ese sentido estamos haciendo esfuerzos todos los días en, en reuniones y en trabajo continuo para ver de qué manera afrontamos de la menor de la mejor manera posible y acompañamos no es cierto a nuestros asociados a, a que puedan ir pagando sus facturas bueno, con planes de pago, financiaciones con tarjeta de crédito, teniendo en cuenta también que se dio justo en el marco de los mayores consumos por el, el periodo de verano, ¿no es cierto? Que bueno, claro. se han disparado y un, un verano que ha sido muy cálido en el febrero, vos sabés bien, Fue extremadamente cálido, con lo cual, aunque la gente hiciera un ahorro eh, y se cuidara, hay cuestiones, la, la, la heladera sigue funcionando, el finijer sigue funcionando, un ventilador hay que tener prendido. No se puede tampoco apagar todo y, y decir ahorro porque hace la calidad de vida también. Uh -huh. eh, bueno, se juntaron eso, los altos consumos de un verano cálido, la quinta de subsidio una parte de incremento que tuvimos que trasladar a las cooperativas por los mayores costos que tenemos de funcionamiento, las paritarias, insumos dolarizados y demás que... Ha sido muy, el gobierno provincial y la FEPAN con eso han sido muy serios en ese trabajo de, de tarifa, de decir, bueno, hasta acá podemos trasladarle al asociado, hasta acá no, porque bueno, tampoco se puede trasladar todo, porque obviamente sería se volvería impagable la factura, bueno, hemos hecho esfuerzo todos para acompañar esta situación. Bruno, y ¿cómo dirías que es la salud de la propia cooperativa? Hasta acá venimos hablando del de impacto más que nada sobre usuarios y usuarias, pero para la cooperativa este momento socioeconómico, político, ¿cómo lo definirías? Es complejo, es complejo desde el punto de vista que la factura que nosotros aguardamos a AP se ha vuelto muy muy onerosa, eh, tenemos... Eh, incremento de, de costos tenemos bueno un montón de cuestiones y nosotros lo único que podemos hacer es ver de qué manera somos creativos ¿no es cierto? para cuidar eh, nuestros nuestros gastos tratar de, de minimizar eh, el gasto al mínimo cumplir obviamente con nuestras obligaciones eh, con los empleados, con las cargas sociales con los gastos de funcionamiento que demanda mantener servicios públicos esenciales como el caso nuestro de la energía el agua potable eh, atendido alumbrado público Eh, la venta de gas envasado bueno, todas esas cuestiones que hacen a mantener la prestación de los servicios, bueno, siendo creativos, ¿no es cierto?, en el gasto, eh, cuidándonos mucho y, bueno, tratando de sobrellevar la situación como la, la, la lleva cualquier ciudadano a pie hoy en día. Eh, ¿Cuánto llevas laburando en el movimiento cooperativo? mira yo ingresé como presidente de, de mi cooperativa en el año 2016. Uh -huh. Anteriormente había sido síndico y, bueno, participo en FEPANCO desde el año 2017, así que ya tengo casi 8 años en el lomo al frente de la cooperativa, y bueno, creo que había estado 2 años más antes como síndico, así que llevo más o menos 10 años participando en el movimiento cooperativo. Y antes de eso supongo eras usuario o socio de la cooperativa como cualquier vecino. Sí, como cualquier vecino eh, imag ¿Imaginabas un momento como este en el que el ataque del gobierno nacional a estos sectores de la economía social eh, es, es tan claro y tan definido? venía a venir en cuanto a la digamos a, a, a las ideas que se planteaban o sea cuando pasamos de un esto un cambio de paradigma eh, digamos de ideológico no es cierto venimos de, de, de años de una fuerte presencia del estado donde el movimiento cooperativo como actor social y de, y de la economía social tenía una, una preponderancia digamos en esa forma de pensar lo colectivo Y ahora estamos en un, en un cambio de paradigma donde se quiere volver a, a, a la idea, a imponer la idea de que solamente el individualismo nos va a hacer progresar, de que el Estado cuanto más pequeño sea va a ser más eficiente y mejor, de que el mercado va a resolver esas cuestiones que por ahí el Estado o la sociedad civil no podía. Y bueno, hemos vuelto a eso, pero yo soy optimista porque... en Cada vez que nos ha tocado el movimiento cooperativo a lo largo de la historia de, de la provincia de La Pampa y, y, y de Argentina también, cada vez que se nos ha, que nos ha tocado enfrentar esta coyuntura hemos salido más fortalecidos. Hemos salido más fortalecidos desde el punto de vista que pregonando los idearios del, cooperativ, del cooperativismo, los idearios del mutualismo, de la, de, la, de la acción conjunta, de la acción de la economía social, hemos logrado siempre afrontar esta coyuntura difícil y hemos siempre, lo hemos hecho demostrándole a la gente que se puede pensar una forma diferente de vivir en sociedad y de vivir la economía, que es la economía cooperativa. Y a la vista está, y nosotros eh, a nivel provincial tenemos muchísimos ejemplos del cooperativismo que surgió de los servicios públicos, hemos incursionado en otros servicios eh, que le han permitido tener a la gente servicios de calidad a un menor valor que, que le da el mercado si lo dejas hacer por su cuenta. En estos últimos días he sido bastante consultado por eh, que nuestra cooperativa está ofreciendo planes de telefonía mucho más baratos que lo que ofrecen las empresas del sector en manera particular. Eh, no es mi cooperativa la única, ¿sabes? esto es un, es un sí, acuerdo sí. entre cooperativa la cooperativa Guatraché que viene uh -huh. hace muchísimos años, cosa que a veces esto no se visibiliza. Entonces las cooperativas generalmente somos eh, atacadas por siempre alguno inescrupuloso que quiere sacar alguna ventaja o quiere encontrar un chivo expiatorio, Y el problema que tenemos en la cooperativa es que no nos gusta visibilizar cuáles son los beneficios que le damos a la sociedad. Ayer hablaba con una chica que me dice, me voy a pasar el teléfono a la cooperativa. El plan que nosotros le ofrecíamos eh, valía 7.250 pesos, y ella había pagado en la última factura, en la misma empresa, el mismo plan, 23.000 pesos. O sea, cómo puede estar pagando casi el triple, ¿no es cierto? Y uh -huh. si el cooperativismo le está brindando una herramienta, y se pasó obviamente a nuestro... A, nuestro, a la red de, de, de telefonía de la cooperativa, que es la misma empresa, nada más que bajo un convenio diferente de negociación. ¿Fruto de que de, de una negociación colectiva, porque hay una cooperativa que tiene 4.000 líneas y se sienta con esa empresa a negociar de otra manera. Bueno, esto es para que te den una idea, de porque te digo yo que en, en estas circunstancias donde más la gente empieza a notar cuál es el verdadero sentido que tiene el cooperativismo. Y te cito otro ejemplo, nosotros teníamos un convenio con la cooperativa de Aida Santa Rosa, con CPE, sí. hace ya muchos años, 7 u 8, casi cuando yo entré aquí, en la venta de gas envasado. La cooperativa de Santa Rosa es fraccionadora de gas. Sí. Nosotros vendemos una garrafa de 10 kilos al público, que es una garrafa que le llega justamente a esos sectores más vulnerables que no tienen acceso al gas natural, en la suma de 7.500 pesos. cuando esa misma garrafa en un privado, en un negocio, en un almacén de otras empresas, vale 11.000, 12.000 y hasta 15.000 pesos, casi el doble. Y eso la gente todos los días después viene y te lo reconoce. Dice, ¿por qué en la cooperativa la garrafa a mí me sale la mitad que si la tengo que ir a comprar a otro lado? Bueno, no te sale la mitad porque nosotros estamos... Tu cooperativa, la que vos también sos asociado y formás parte, está trabajando todos los días en ver qué servicios te podemos brindar a vos. Obviamente no vamos a perder plata, no es la idea. Tampoco ganar fortunas, sino solamente mantener una ecuación de equilibrio entre costo y... y, y, y entre costo y beneficio, y darte un mejor servicio. Bueno, creo que ahí es donde está la fortaleza del de cooperativismo y creo que vamos es a salir fortalecido de esta coyuntura. Yo no soy estoy, tengo esperanza en, en esa cuestión. Pero no me es que sea demasiado optimista. No, eh, bienvenido, en, en sí. Esto, ¿no? Pero lo veo y digo, si siempre sí, nos, sí. nos hemos sobrepuesto y siempre hemos, hemos brindado lo mejor de nosotros y nos ha salido bien, ¿por qué no apostar y, y, y redoblar la apuesta? Está contra bien. Este, esta, este nuevo paradigma, desafiarlo con, con nuestros ejemplos, digamos. Dale Bruno, ojalá que sea así el futuro que, que nos espera. Más vale que gracias y si querés agregar sí. algo más, te, te escuchamos. No, hoy como hijo de la universidad pública, yo estoy me toca estar lejos, pero el, el que pueda hoy sumarse a la marcha de la indefensa de nuestra universidad, de nuestra educación pública, es un logro que hemos obtenido a lo largo de la historia y que debemos cuidarlo entre todos los argentinos sin distinción de, de bandería política. Gracias de vuelta y un abrazo. Otro che para ustedes. Hasta luego. Bruno Rodríguez es el presidente de la cooperativa eléctrica de Rolón y como nos viene pasando, en el medio de la oscuridad siempre hay una luz y en el medio de la pesadumbre siempre hay alguien que tiene para pensar que no siempre las cosas van a estar tan fieras como ahora y se puede salir.